エンタクロリアータ、エンタクロリアーのエンタクロリアータ、エンタクロリアータ、エンタクロリアータ、エンタクロリアータ、エンタクロリアータ、エ フェークサータイトナンブレアルトパ Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Alzado vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Cristo Jesús, Él es el Rey de Gloria, el que v i n o en condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y se humilló hasta el extremo. Él es el Rey de Gloria. Cristo el que murió, pero también el que resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre. Al que le fue dado el nombre